una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón. Uh, loco, el que no salta el que no salta no es argentino, che ¡Yeah! De y ahora sí, chao. Hablemos. Muchas nos ha pasado bien. Muchísimas gracias a todos los adolescentes, a la FIBA, a la FIBA, la adolescente, a la familia. Gracias por amante. gracias por cumplir un sueño, loco. De corazón, que Dios lo bendiga a todos. Hasta la próxima, muchísimas gracias.